Mujeres con historia. El pasado 16 de julio, coincidiendo con el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, tuvo lugar un hito sin precedentes. La ministra de defensa alemana Ursula von der Leyen. ...tenía la oportunidad de ser elegida o rechazada presidenta de la Comisión Europea... ...un cargo que hasta la fecha nunca había asumido una mujer. Inicialmente contaba con 182 votos del Partido Popular Europeo... ...al que pertenece, pero necesitaba mayoría absoluta. Esa mayoría suponía que la mitad más uno de los parlamentarios europeos de Estrasburgo... ...debían votarla... Reuniendo, por tanto, un mínimo de 374 votos. Nada estaba seguro y todo dependía del último discurso, donde se comprobaría hasta qué punto iba a comprometerse con las causas reclamadas por los parlamentarios del Partido Socialista Europeo. Llegar a empatizar con su corazón ideológico era esencial. Tras la votación se pudo ver la expresión de alivio de la candidata Pues sacó nueve votos más del mínimo exigible Lo que la convirtió de facto en la primera presidenta de la Comisión Europea Tras 61 años de su fundación oficial en 1958 Úrsula ocupa el número 13 de los presidentes, si no se tiene en cuenta que el único español que ha ocupado el cargo fue Manuel Marín, de forma interina, de marzo a septiembre de 1999. Fueron por eso días intensos los más intensos de mi carrera política, pero ahora estoy contenta, pero Vale la pena pelear por esta idea de Europa. Vale la pena contar la historia de una Europa unida y fuerte. De decir cómo me imagino el futuro. Fue un momento importante. Así de contenta se mostraba tras la votación. La Comisión Europea que preside es una de las siete instituciones de la Unión Europea que se encarga de proponer legislación aplicando las decisiones comunitarias y defendiendo los tratados de la Unión. Se presupone, claro está, que esta institución opera de manera independiente a los gobiernos nacionales y representa y defiende los intereses de la Unión. Pero el caso de Úrsula Borden Leyen es muy curioso porque empezó en esto de la política bastante tarde. Ella es médico de profesión y tiene nada menos que siete hijos. En un principio, pues parece no ser el perfil más adecuado o cualificado a tener en cuenta para este puesto. Si bien Comprobaremos que a pesar de tener ciertos puntos oscuros en su trayectoria, han sido mucho más sus aciertos. De hecho, se barajó la posibilidad de que fuera ella la persona elegida para sustituir a Angela Merkel, su principal valedora, como futura canciller de Alemania. No en vano, Merkel confió tanto en Úrsula que ha sido la única persona a la que ha mantenido el frente de diversas carteras ministeriales a lo largo de todos los años de su mandato al frente de Alemania. Pero conozcamos mejor cuáles son los orígenes de la nueva presidenta de la Comisión Europea mientras desvelamos sus principales objetivos para mejorar Europa. Úrsula, aunque es de origen alemán y estadounidense curiosamente nació en Ixelles, Bruselas sede de la Comisión Europea fundada en enero de 1958 el mismo año en el que nació nuestra protagonista de hoy por lo que en octubre cumplirá 61 años Su infancia la pasó entre Bruselas y Alemania y habla perfectamente francés, alemán e inglés. Tiene cinco hermanos y ha vivido el mundo de la política desde muy pequeñita por su padre. Su padre es el político democristiano Ernst Albrecht, ...quien después de trabajar para distintas, distintas instituciones europeas en Bruselas... ...se convirtió en el presidente del Estado Federado de Baja Sajonia... ...en Alemania en el año 1970. Úrsula al principio quiso ser economista... ...carrera que estudió en Alemania y también en Londres... ...en el London School of Economics entre 1977 y 1980. esos años los pasó en Inglaterra por voluntad de su padre, quien tenía miedo que sus hijos pudieran sufrir algún atentado si se quedaban en Alemania. El ejército rojo alemán era una amenaza constante porque estaba muy activo en ese tiempo atentando en el oeste de Alemania. Para que no tuviera ningún problema o pudiera ser identificada, utilizó la identidad falsa de Rose Ludson. además estuvo todo el tiempo bajo la vigilancia y protección de jar en todo momento en 1980 la cosa se calmó y pudo volver a Alemania a Hanover donde aprovechó ...para matricularse en la Facultad de Medicina... ...abandonando la carrera de Económicas. Al final se licenció en Medicina... ...con la especialidad de Ginecología. Pero también tuvo momentos para el amor... ...porque seis años más tarde... ...se casaba con el profesor de Medicina y Empresario... ...Heiko von der Leyen... ...de origen aristocrático... ...y padre de sus siete hijos... Cinco chicos y dos chicas. I only to have fun, to fly, to run. Mientras trabajaba como médico asistente en el Woman Clinic of the Hanover Medical School, fueron llegando los niños, uno tras otro. Además tiene varios mellitos se afilió al partido demócrata cristiano y de 1992 al 96 dejó su trabajo para criar a los pequeños no sería hasta 1999 cuando se volcó en la política por entero y en 2003 coincidió con el Angela Merkel durante una comisión y desde ese momento ha sido una de sus más estrechas y fiables colaboradoras primero la nombró ministra de familia y seguridad social poniendo en marcha iniciativas que fueron muy aplaudidas os diré algunas por ejemplo la ley de baja paternal al igual que la de maternal más ayudas económicas para el cuidado de los niños apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo y perseguir a los pederastas y también la pedofilia a través de las redes digitales después se convirtió en ministra de trabajo donde puso en marcha otras iniciativas como introducir una cuota de mujeres como directivas de empresas disminuir las restricciones para facilitar que los extranjeros encontraran trabajo o la subida de un salario mínimo en todo el país sin embargo como ministra de defensa la cosa no fue tan bien se valora como positivo que aumentara el presupuesto de defensa y reforzara el número de tropas por primera vez desde el final de la guerra fría pero se le critica que retrasara importantes proyectos de armamento mientras se descubrían actividades de extrema derecha en las fuerzas armadas y también prácticas humillantes a los nuevos reclutas Úrsula Borden Leyen ha seguido como ministra de defensa desde 2013 hasta su designación como presidenta de la Comisión Europea el pasado 16 de julio nombramiento que, como os hemos dicho, logró gracias al discurso que realizó en francés, alemán e inglés ante los numerosos parlamentarios europeos de Strasburgo. En este discurso puso de manifiesto sus pilares fundamentales. Uno al que considera más importante, un plan de política verde. Allí lo que dice es que el aumento de reducción de CO2 hasta el 50% en 2030 es el objetivo principal y quiere alcanzar cero emisiones de CO2 en 2050. Señoras y diputadas, nuestro objetivo, nuestra mayor responsabilidad es mantener el planeta en buen in estado. The world by Queremos que Europa... El primer continente, cero emisiones de aquí a 2050. Otro punto, un nuevo plan de inversión sostenible donde se proteja a los desempleados en paro como un seguro comunitario cuando el país donde cotiza el trabajador está en crisis. Se necesita un seguro complementario de empleo comunitario. Europa lo necesita. Además, quiero más igualdad y justicia para los jóvenes. El paro juvenil está en Europa en un 14%, pero ese, esas cifras van del 5% hasta el 40% en algunos países. Es inaceptable. Los jóvenes tienen aspiraciones, quieren trabajar, quieren ganarse su futuro. Y ahora nos compete abrir ese camino para que lo puedan hacer. Por eso yo trabajaré para que la Garantía Juvenil, que ya comenzó cuando yo era ministra de Asuntos Sociales en mi país, pueda ser una realidad. Y apoyaré... La propuesta del Parlamento Europeo de triplicar el presupuesto para el proyecto Erasmus. También hay que tener en valor que los ciudadanos no están al servicio de la economía, sino todo lo contrario. La economía tiene que estar al servicio de los ciudadanos, por lo que, según Úrsula, es necesario ayudar a las pymes. Si queremos tener éxito con nuestro plan ambicioso, necesitamos una economía fuerte porque lo que queremos gastar primero lo tenemos que ganar para eso hay que reforzar el espinazo de nuestra economía que son las pequeñas y las medianas empresas que son emprendedoras, que son flexibles que generan empleo que ofrecen formación profesional a los jóvenes Pero que solo pueden hacerlo si tienen acceso a capital en todas partes de este enorme mercado único. Superemos las barreras. y okay. Y hay que estar muy atentos a las normas fiscales, porque Úrsula es de la opinión que las plataformas digitales deben pagar impuestos en Europa si se benefician de las ventajas europeas. For -and Or, yo digital también quiero defender impuestos justos, tanto para el impuesto de ladrillo como Europe, para la industria digital. Fine. Si las industrias digitales consiguen grandes beneficios en Europa, eh, en Europa estupendo, pero si hacen estos pingües beneficios, beneficiándose de nuestro sistema escolar, de nuestros trabajadores, de nuestra formación profesional, de nuestra seguridad social, si esto es así, entonces no es aceptable que realicen beneficios, pero que apenas paguen impuestos porque juegan con nuestro sistema fiscal. Los graves problemas demográficos que tiene Europa, agravados por la mala política hacia los refugiados o migrantes, deben tener solución. Ella propone crear fronteras humanas que salven vidas. En los últimos cinco años. En más de 17.000 personas se han ahogado en el Mediterráneo. Se ha convertido en una de las fronteras más mortales del mundo. En el mar existe la obligación de salvar vidas. Y en los tratados y en nuestras convenciones ...se ha integrado la obligación moral y jurídica de respetar la dignidad de todo ser humano. La Unión Europea tiene que defender, está obligada a defender este concepto. Necesitamos fronteras humanas. Tenemos que salvar vidas. Para ello propone un nuevo pacto de inmigración y asilo que asegure la libre circulación pre-Europa y aboga con ayudar económicamente a los países de los que huyen los migrantes. Ella misma hace cuatro años ayudó a un joven de 19 años sirio a abriéndole las puertas de su casa. Hace cuatro años tuve la suerte de recibir a un refugiado de 19 años de sirio en mi familia, en mi casa. No hablaba alemán. Estaba profundamente traumatizado por su experiencia de la guerra civil y por la huida. Hoy, cuatro años después, habla alemán, inglés, árabe, por supuesto, vocational training and a student for his high school degree by night durante el día se compromete con su comunidad, hace formación profesional, estudia en la escuela de noche y es una inspiración para todos nosotros para seguir ayudando a los refugiados y que se tenga una pronta solución también tiene otra propuesta el concepto fundamental es una agencia de guardacostas y guardafronteras reforzadas, reforzada con 10.000 empleados de aquí a 2024 tenemos que modernizar el sistema de asilo un sistema europeo de asilo tiene que ser esto, común tiene que ser común en la actualidad en Europa somos 500 millones de habitantes 500 millones que tienen que estar unidos para afrontar lo que se avecina. Úrsula, que es una auténtica apasionada de la Unión Europea, quiere darles algo más de tiempo a los británicos para que hagan las cosas bien. Y tomando como sugerencia lo que le dicen sus hijos, no deis largas a las cosas, actuar ya, pide a los europeos y países que lo forman, este compromiso. Yo nací en Bruselas y me sentí europea antes de tener conciencia de que era alemana y de Baja Sajonia para mí solo hay un principio unir Europa, reforzar Europa el que quiera que Europa crezca, sea fuerte me tendrá siempre como una gran aliada apasionada a su lado, a su lado perdón. quien quiera reducirla o rebajar sus valores se encontrará con una resistencia férrea, seré su peor enemiga Los audios que habéis escuchado pertenecen a Aeronews y a Dw Español y ojalá, esa política verde y social por la que aboga la nueva presidenta de la Comisión Europea, de sus frutos. Y dejen que su Gabinete de Trabajo lleve a cabo el programa con el apoyo de los distintos países que lo integran y con la colaboración de todos los ciudadanos europeos. Quiero que los ciudadanos europeos desempeñen un papel líder, un papel activo en la construcción de la Unión Europea. Quiero que... Decían sobre su futuro en una conferencia sobre futuro que comienza en 2020 y que dure dos años. Quiero que trabajemos unidos para mejorar el sistema de los speechs en candidato. Tiene que ser un sistema más visible para un electorado más amplio y tenemos que abordar el tema de las listas transnacionales en las elecciones europeas. ...como elemento fundamental de la democracia europea. Y en tercer lugar... ...apoyo un derecho de iniciativa para el Parlamento Europeo.